7 de la mañana y cuatro minutos, les decíamos eh, en los títulos que ADEON firmó un convenio con la Intendencia de Montevideo hace pocos días, eh, que por primera vez no, eh, no tiene cláusula de paz, sino una cláusula de diálogo. Asegura el mantenimiento del salario real para los funcionarios y funcionarias, Contempla políticas de salud y seguridad laboral y se incluye por primera vez la perspectiva de género en las relaciones laborales, decíamos. Estamos en contacto telefónico con el presidente de ADEON Montevideo, Eduardo Viñolo. Eduardo, buen día. Buen día, José Luis. ¿Cómo andas? Muy bien, muy eh, bien. ¿Y vos? Eh, bien, bien, gracias por, por la llamada. este Bueno... Eh, lo resumí que es barbaco, este, el titular del, del convenio. este Bueno, eh, nosotros eh, un poco contentos de, de haber este, arribado al, al convenio este, en el sentido que obviamente hubiéramos defendido más, pero bueno, en la situación del país, eh, hoy nos no garantizamos este, el IPC eh, a seis meses, Que, que bueno, que para nosotros eso como vienen firmando los demás indicados ya era bastante, pero por otro lado tiene otras cuestiones como, por ejemplo, este el contrato de los trabajadores de, de, de, de la presupuestación de compañeros de, de, de Ciudad, de la Cultura, que históricamente fueron contratados, sectores que históricamente fueron contratados, y una lucha que nosotros vivimos tanto este en 2018-2019 alguna fuerza a los bárbares pudimos conseguir solamente la, la presupuestación de los trabajadores del de, de teatro Solís hoy este conseguimos este, la presupuestación de, de estos compañeros que van a ser presupuestados este, y eso bueno ya otra otra estabilidad y este otros otros beneficios a su vez y eh, eh, conseguimos los dos, dos este, instancias de reportación para los compañeros que, que entran este que entran hasta ahora van a ser presupuestados en el 2022 y los que entren después del 2022 van a ser eh, después del 2021 o sea, en el 22 y 23 van a ser presupuestados en el 24 eh... Bueno, un compromiso de trabajar en lo que, que con condiciones de medio ambiente de trabajo que hay un retraso muy importante en ese, en ese aspecto, que para nosotros es importantísimo. Este, eh, se consigue una se consigue aumentar la, la actividad referida a, a condiciones de medio ambiente de trabajo eh, y un compromiso de empezar a trabajar en lo que es el decreto 127, De, este los servicios de seguridad este después bueno tiene tiene eh, algunos otros puntos referidos a género este que para nosotros también fue una una lucha bastante importante sobre todo en el periodo pasado ustedes recordarán que nosotros hicimos una serie de movilizaciones con respecto a que eh, hubo una lista de relación muy grande de trabajadores Este, desde después, después del último llamado del 2011 en el cual había, este tanto hombres como mujeres en la misma cantidad, pero en todos los hombres habían quedado postargadas las mujeres al día de hoy todavía quedan cerca de 400 mujeres por entrar y nosotros este, estamos tratando de que entren lo antes posible a partir de ahora este las listas eh, van a ser este, había, van a entrar tanto hombres como mujeres y se va a trabajar en aquellos lugares que están como más resistentes a tomar este mujer. Uh -huh. Bueno, Eduardo, entonces... hay, un, hay unas cláusulas de salvaguarda. Eh, explícame un poquito esa, las que tienen que ver con la recaudación, eh, si cae o, o, o aumenta. Bien, nosotros este, hace cerca de 30 años que lo Unión Olamos sigue presente, no o sé, sea, no tiene mucho por encima ni peste. Este y bueno, era una preocupación que teníamos, este se lo planteamos así a la, a la administración, este que bueno, tienen que me empezar a a todas las posibilidades también de que obviamente este falló. ¿Qué pasó con esta intendencia y diferencia de las últimas? Eh, lo que tuvimos fue que sentaron y mostraron todos los números. Entonces ahí pudimos ver cuánta plata este había entrado en 2019 en 2018, este en, en el 2020 que había bajado producto de la pandemia dos miliu que no no ha recuperado todavía y este y bueno pero con la idea de que en el 2023 se empieza a mejorar este la eh, tendencia tiene una tendencia a, a, a, a subir la recaudación entonces lo que se cambió fue que sobre la, el incremento tomando como base 2019 el 40% de eso este sea destinado a eh tarifas o incrementos. Este ahora también hay otra cláusula que bueno, que si cae por debajo del 20%, eso este la administración está obligada a sentarse a discutir con con Avión este el seguimiento del, del convenio. Este un poco eso este, igual siempre nos deja las posibilidades de sentamos a, a conversar eh, el, ¿El convenio eh, entre ¿Cuánto tiene duración? El eh, eh, periodo de, de administración Bien Eduardo, muchísimas gracias por eh, la información y por el tiempo y bueno, vamos a seguir hablando seguramente de las actividades que tienen por delante pero una, una pregunta más sobre un tema eh, que se ha estado hablando estos días eh, una publicación que va a sacar la intendencia o algo si tienen opinión formada en el sindicato de esa publicación ABC que va a salir en forma digital e eh, impresa también ¿Tienen posición este, los trabajadores con respecto a esa publicación de la administración? Eh, a ver, eh, decir un poquito más porque no estoy en, en, en el interno no por vos ahora. Bueno, va a sacar una publicación la Intendencia Municipal sí. de Montevideo que sí, va a ser... ABC. Sí, ABC se llama eh, sí. y va a salir en forma... Va, se va a difundir a través de de los canales digitales pero también sí. en forma impresa este es una publicación que está siendo criticada en estos momentos porque sí. en medio de la pandemia hacer un gasto para publicidad de la administración capitalina eh, parece un despropósito si ahora creo llama la atención porque mira hoy casualmente seguramente nosotros tengamos una reunión con los compañeros este repartidores recibido cuarenta mil se quiere pasar a cobrar a partir de ahora este la entrega de, del papel quiere pasar a digital este y esto es algo que vi eso ¿no? Si sí, va a ser una una este una impresión cómo va a ser gratis, la crítica la a todo el mundo entonces realmente me, me, me, me No tengo mu mucha idea del tema, este me gustaría obligar un poco más y conversamos de vuelta sobre eso Obviamente nosotros perfecto no vamos a estar de, de acuerdo en este momento con hacer ningún tipo de gasto desmedido, ¿no? O sea, nosotros creemos que hoy hay que apoyar este con todo lo que lo que se pueda a, la, a las ollas, a la gente que está mal, que a los laburantes que hoy no pueden salir a laburar o que hungidad nosotros somos partidarios de que se ha llegado a toda la movilidad y haga, este trabajaban dar una partida para que la gente no tenga, sobre todo los conmans no o Se hacía sí, sí. o sea, buscar el mango y son los que se agarran en el, el covid más, más fácilmente este y bueno nosotros creemos de que ahí este que particularmente y en lo personal Creo de que este gobierno es insensible y es responsable de muchas de las cosas que están pasando y de los de los números que, que tenemos hoy de, de COVID, ¿no? tiene que ver este para paralizar de alguna manera la, la movilidad este como se hizo en todo el mundo este, y que bueno que en realidad este tiene que haber que eh, dar una partida para para, bueno, para todos los trabajadores que que no, que no pudieran salir hoy a, a hacerse el, án no este y bueno en realidad nosotros creemos eso de hecho nosotros desde aón estamos apoyando desde el comienzo de las ollas a cinco ollas este si alguna otra más evenmente no, no nos pide ayuda tratamos de hacer el esfuerzo y se de hecho la última asamblea de la que tuvimos la semana pasada votó este donar el 1% de los ingresos este de, de los funcionarios municipales a, a este a la red las redess este y bueno todo lo que nosotros por el esfuerzo nosotros dejamos de hacer un montón de actividades y esas actividades que fueron en de esas actividades se volcaban a, a las sos más ¿no? Eduardo Entonces, Viñolo... te digo de que en realidad sí. creo que la intendencia debería también de sé que está está haciendo aport a las ollas y demás porque bueno hay trabajadores municipales trabajando en eso pero bueno o sea general realmente no no alcanza ni con eso así que este, creo que, que hay que seguir coiendo todo lo, lo, lo que se pueda este para, para la gente que está mal Eduardo y los trabajadores que la intendente había dicho que iban a ingresar más allá de las 40, de las mujeres que ustedes habían dicho que había quedado una lista de prelación y que ahora parece que ingresarían ingresaron esos trabajadores que iban a ser tomados para de alguna manera aliviar el tema del desempleo en aquel momento se había manejado como eso en su momento se, se, se tomaron ya había otro otro grupo de gente para para tomar este que qué bueno la que diferencia de lo que pagaban año anterior estaba para en torno de mil pesos este pero pero este, eh, hoy no todavía no no han entrado Nos bueno, encontramos nosotros tenemos un montón de, de compañeros haciéndose trabajo este o eh, votando o en cuarentena. ¿no? Este, uh -huh. nosotros lamentablemente se nos murieron tres compañeros ya de de COVID. Este, y tenemos este teníamos hasta que nos pasa así ocho compañeros ser en, en sé teníamos un montón de compañeros este con con COVID. Entonces la idea era tratar de bajar la, la movilidad en la uh -huh. este Y en realidad, un poco por eso tampoco, pues, también por eso que no hayan, no hayan empezado todavía. Muy bien. Eduardo Viñolo, muchísimas gracias por el tiempo y la información. Vale, José Luis, sobre, no Hasta nada, luego. Gracias, hasta luego. Gracias por llamar.